Algunas verdades... Ante tantas mentiras, la nueva ley de medios permitirá que los periodistas puedan tener más opciones de trabajo al romper la concentración de los monopolios que controlan cientos de medios de comunicación. Yo sé que si me rajan del diario 1 hay 280 medios en el país donde no puedo trabajar. Guillermo Acrich, trabajador de diario 1 de Santa Fe. Eh, si trabajara en Clarín y me echa de Clarín, supongo que no voy a trabajar en 500 medios, que son los que tiene el grupo Clarín. Por lo cual, digamos, lo que uno aspira a que esos 500 medios queden en mayores manos. Cosa que si algún día uno tiene la posibilidad de seguir ejerciendo esta profesión, qué hermosa, tenga otras alternativas. Si no, uno no tiene forma, por lo menos, de, de, de decir lo que piensa, de escribir lo que ve permanentemente. Creo que ese es el, el punto, por lo menos desde el punto de vista de un trabajador, ¿no? Algunas verdades... Ante tantas mentiras sobre la ley de medios. Coalición por una Radiodifusión Democrática.